La verdad que no sé qué decirte, muy emocionado. Este equipo, como te he dicho la vez pasada, se merece estar donde está por el carácter. Eh, el grupo es fenomenal, así que creo que nos merecemos estar donde estamos. Conmueven, saben que conmueven y que alegran además, ¿se dan cuenta de eso? Sí, sí, eh, el equipo lo está haciendo muy bien desde, desde el comienzo del torneo y anteriormente también. Esta camada viene, viene dando que hablar, así que aquí están los frutos ¿no? de, de todo el trabajo que, que venimos realizando juntos. Tremendo partido. Sí, un rival durísimo. Sabíamos que iba a ser así, un partido duro, pero bueno, nosotros sabíamos que, que teníamos que estar concentrados en lo nuestro para, para hacer nuestro trabajo. Primera vez, sí, por primera vez, para todo, con la mis abuelas, mi mamá, mi papá, para mi hermano, para Tai y su familia. es un crack!